Eh, se espera muchísimos daños masivos eh, y más de mil efectivos de la Guardia Nacional ya están en, en esta zona, digamos, eh, preparados para claro. la reconstrucción una vez pase este fenómeno natural. Eh, claro. Estaban diciendo también que en esta zona ya faltan uh, agua mineral, escasea el agua mineral en botellas, las linternas. Eh, y también eh, se ha vendido muchísimos generadores de electricidad uh -huh. la gente compra uh -huh. los generadores porque bueno por lo general cuando pasa una tormenta de estas características eh, la zona queda sin electricidad por probablemente por por varios días claro claro y eh, seguramente el servicio telefónico también se va a resentir no sí el servicio telefónico eh, ya se habla de cancelaciones porque recordemos que el huracán eh, va a entrar eh, En, en esta zona que decíamos, hacíamos referencia a Moorhead City, Cape Hatteras, es la costa eh, este de Carolina del Norte, son Cape Hatteras, esa zona hay playas muy bellas, y después sigue al norte, pasa cerca de Norfolk, que es eh, ya en el estado de Virginia, va a pasar cerca de Washington, D.C. y después ya sigue al norte como tormenta tropical, Ajá. Eh, Esto es lo que prevé el Servicio Meteorológico de aquí, uh, pasando cerca de Nueva York. Claro. Y siguiendo después para los estados del norte, del Maine y demás. Eh. Eh, pero bueno, eh, al ser categoría en tres, entrar, eh, tocar tierra, eh, eh, un huracán de esas características se eh, conlleva muchísimos eh, destrozos seguramente. Seguro. Vientos de 200 kilómetros, Cristian, en, en la zona costera, ¿no? Más adentro seguramente... Sí. No va a ser y tan. una vez que uno se va metiendo hacia, hacia dentro del estado, eh, eh, una de las ráfagas, por ejemplo, y que está a dos horas, que es la capital, se encuentra aproximadamente a dos horas de la costa, eh, y, es, un, y tiene, es una población aproximadamente de un millón de habitantes, con otras ciudades que están ahí alrededor, ahí se van a sentir ráfagas Ajá. de 80 millas por hora, que serían más o menos como 120 kilómetros por hora. Claro. Eh, eh, pero una vez que uno se va metiendo más adentro, se va apartando de la costa, eh, claro. van a haber ráfagas, pero no, no tan fuertes como la zona de la costa y cercanas a la costa. Cristian, y entre los vecinos ahí del barrio, ¿qué se habla? Sobre, ¿Qué se dice? Uh, básicamente, bueno, aquí es donde nosotros nos encontramos a dos horas y media de la costa, eh, Se espera para mañana, las condiciones meteorológicas hablan de tiempo de mejorando hacia hoy, una máxima va a andar alrededor de los 86 Fahrenheit, que serían 32 grados centígrados. Ah, mucho calor. Y, mucho calor, y muchísimo calor, y ráfagas de 40 millas por hora, um, 60, 70 kilómetros en la hora. Va a ser un día ventoso, con lluvia, uh -huh. um, pero no vamos a estar, digamos, en el epicentro de, claro. de lo, de, claro. por donde va a pasar el ojo de la tormenta. Y va a afectar también una zona, no sé si aquellos que están uh, familiarizados con la geografía del lugar, si ustedes observan a Carolina del Norte, que está después de Carolina del Sur, entre Carolina del Sur y Virginia, hay una serie de islas que están en paralelo al, al Estado y que están entre el Estado, digamos, está el Estado de Carolina del Norte, después viene parte del océano y después vienen estas islas. Esta zona es una zona muy linda, se llama los Outer Banks, son todas islas que corren en paralelo de norte a sur o de sur a norte, y eh, son islas muy finas, y eh, pero bueno, son así son lugares turísticos muy bellos, y, y esta zona también se va a ver muy afectada por, por los efectos del de, de, de huracán. Ahí se filmó una película eh, que salió hace un par de años, no sé si eh, vos te acordás, Carlos, Noches de Tormenta, Uh, con Richard Gere, que era, él era un médico que, que había hecho, me parece, algo de mala praxis y se va a instalar ahí en esa zona, una zona paradisíaca sí. uh, que siempre ha sido muy azotada por huracanes Famoso, Hay un hay un faro famoso ahí, creo, ¿no? Sí, ah, hay un faro también Es un faro famoso sí, uh, que se llama, no me acuerdo ahora, pero bueno, Southern brick algo así pero eh, bueno así que están preparados pero no hay pánico Cristian esto es lo que te pregunto no en esta zona no hay pánico sin embargo bueno hay uh, recordemos que el, el estado de emergencia ya ha sido declarado por la gobernadora por el presidente claro, eso claro. es fragilizar el flujo de fondos hacia la región para eh, reparar los daños eso por un lado y la gobernadora el propio se ha estado abocando a este tema ya desde la semana pasada Eh, instando a los pobladores a que dejen la zona, o sea, Ajá. hay una evacuación obligatoria eh, en la zona donde nosotros nos encontramos, que estamos, a, recordemos, estamos a dos o tres horas. Aquí no hay pánico, pero en la, si uno se va acercando a la costa ha habido una evacuación masiva. Claro. O sea, que eh, prácticamente en estas eh, son pequeñas playas, eh, están separadas unas de las otras a 50, 60 kilómetros. Eh, y hay ciudades, algunas ciudades grandes como Wilmington que proba probablemente tenga 100, 100.000 mil 1000 habitantes esos centros eh, grandes no han sido evacuados obligatoriamente, pero después todas las pequeñas playas que están sobre la costa si lo han sido corre una orden de, de evacuación obligatoria que eh, comenzó al, eh, aproximadamente el miércoles pasado el que acaba de pasar. Uh -huh. o sea que uh -huh. eh, la gente como que ha tomado recaudos y es una tormenta poderosísima. Sí, sí. Así que se espera que, que, que, bueno, que después del sábado, bueno, haya bastante daño. Uh -huh. Bueno, pero, y bastante pero... cosas que reparar. Claro, seguro. 200 kilómetros por hora es un viento terrible. Terrible. Sí. Eh, Cristian, seguramente si andan los celulares, porque en este momento te estamos llamando al celular, pues estás en el trabajo, Este, Si andan los celulares por ahí el lunes, te volvemos a llamar a, para que nos cuentes algo, ¿no? Bueno, bueno, cómo no, sí, podemos hablar, Vamos, esperemos que, bueno, que lo que pasa es que la, la meteorología aquí en este país es una ciencia eh, muy avanzada. O sea, muy se avanzada. Se manejan, viste, mm. muchísimos mapas, mapas claro. satelitales, tendencias, y uh, de cierta forma digamos que se, están preparados para este tipo de fenómenos. Claro. O sea, debería venir esto hacia varios días. Claro. Ahora, Cristian, hay mucha eh, construcción de ese estilo de casa que hacen ellos de madera, que por más sí. que quieran, me pare, me da la impresión que eh, estos vientos de 200 kilómetros por hora no lo van a resistir. Mm, no, tal cual. Eh, y más si uno se va hacia la zona de la, to de la costa, uh -huh. eh, La, la, el tipo de... O sea, los paisajes son muy agrespes y la construcción es de madera, como bien vos decías. Son casas que, bueno, mansiones que valen quizás no sé, 700 mil dólares, un millón de dólares, pero están todas hechas de madera. No te... y, <risa> y, uh, y están hechas altos. o sea, que tú puedes poner puedes poner el, el, el auto abajo. Sí. Están hechas como... Empiezan, digamos.. de... Eh, no, to no, no sobre el piso. Está como bien, como, como las casas que se hacen en la vera de un río, o sea, arriba de pilotas Porque si hay, un, qué sé yo, hay una subestada o algo así, el, claro. agua, el agua puede pasar por abajo. Pero claro, pero eh, para el viento no es una buena idea esa. No, no, no. O sea, totalmente de acuerdo, que bueno, o sea con un fenómeno eh, sí. climático como este, sí. esto no deja de ser es un, como un castillo de sea claro. Es un barrilete para el viento que viene, ¿no? Sí, viene y tira todo. Sí. Eh, pero bueno, eh, recordemos que la gente que, que vive en este tipo de áreas, y, si nos vamos más a, hacia el sur, como Miami, por ejemplo, sí. eh, gran parte de lo que pagan, eh, pagan muy, bastante dinero en, en concepto de, de seguro contra huracán. O sea, ah. si alguien tiene una mansión ahí de 700 mil o un millón de dólares, Seguramente esté haciendo un pago de 500, 600 dólares o más de, en concepto de seguro contra claro. o sea que Claro. Sí. Eh, están relativamente cubiertos. Claro. Sí, ahí está. Bueno, Cristian, te, te dejamos en, eh, en en libertad de acción. Ya tenés que, que volver a trabajar. Así que muchísimas gracias por este contacto y, bueno, eh, fuerza. Esperemos que, que no llegue hasta, hasta Carolina del Norte. Eh. Bueno, esperemos que, que bueno que, que, que la gente, haya, toda la gente haya podido salir y bueno, si Dios quiere nos vamos a estar hablando, eh, si Dios quiere, con buenas noticias el lunes por la mañana. Sí, seguro. Seguro. Cristian, un abrazo enorme. Un abrazo para vos y para toda la gente allá. Chao. Hasta luego. Ahí estábamos hablando con Cristian Walter directamente desde los Estados Unidos, allí vía celular. Ah, en Carolina del Norte ¿eh? porque era precisamente uno de los puntos que iba a tocar la trayectoria del Irene 10 y 35, la temperatura 8, no, la sensación térmica 8 grados, la temperatura 7 grados 7 volvemos bueno Cris bueno, ¿sí? ¿cómo salir?